Música independiente. Sonidos de vanguardia. Sin espacio ni tiempo. Aquí comienza. Autómata. Hola amigos, bienvenidos nuevamente una vez más a Autómata. Estamos iniciando esta nueva temporada ya, en eh, este año 2019, después de un tiempo de receso que estuvimos fuera, la verdad es que se nuestra casa emisora se acabó, Radio Ser FM, pero logramos hacer ahí varias temporadas, eh, así que contento por, por estar considerando este retorno, agradecido a usted audiencia por esto. Sí, hola, bienvenidos todos nuevamente a este programa radial, ahora en versión podcast, hemos actualizado los formatos y nada, queremos anunciarles que tenemos una nueva temporada por delante, con muchos capítulos, ya no, no, no vamos a tener un límite, digamos, ante anteriormente mencionamos que las temporadas tenían... ...como máximo 10, 15 capítulos, ¿no? Claro, pero de todas maneras esto eh, involucra poder eh, ampliarnos más a otros sonidos... ...bueno, siempre ha sido nuestro espíritu trabajar desde ahí... ...y también a la forma de difusión de este trabajo... ...más allá que de la radiofonía eh, como siempre sonado por, la, eh, por el dial, ¿no? Claro. Lo cual es muy hermoso, claramente, pero... Sí, decimos, Sigamos de todas maneras haciendo este programa... Y, ...y buscamos colaboradores... ...la verdad es que también hay que mencionar a Javier que nos está apoyando... Esta temporada de ahora en adelante El tercer automata El tercer ya. automata con un trabajo maravilloso desde la edición eh, No vamos a subir fotos de Javier Porque bueno, tú sabes, es un tipo muy guapo Así que... Hay que mantener los criterios Sí, sí Y también a Mariela que nos apañó en la, en la voz Para hacer la cortina inicial Sí, acaban de escuchar al inicio La nueva cortina autómata a cargo de Mariela La voz de autómata La voz, la voz y... Así que muy contentos de tener todo este apoyo Y este grupo de colaboración Sí, claro. eh, principalmente de gente de San Felipe, mencionémoslo. Ahora que estamos hacia el mundo, pero nosotros nuestra base está acá en la Concagua. Seguimos haciendo música desde la Concagua y mostrando también muchos sonidos locales que se hacen en este lado del mundo. Cabe mencionar también que todas nuestras temporadas, todo nuestro trabajo previo está disponible en nuestra página de Mixcloud, eh, Automata Radio. Pueden descubrir ahí también todo el trabajo previo, los primeros capítulos, las primeras temporadas... Desde, desde el año 2013 que estamos realizando este trabajo, así que hay también un bonito material disponible ahí para que lo puedan indagar y explorar. Puede darse cuenta también de la evolución o involución, no sé cómo lo ves tú, pero... Yo creo que, creo que hemos, hemos mejorado Sí, todo va mutando la verdad van haciendo también cosas eh, con nueva experiencia pero me parece que, que, que claramente hay ciertas mejoras en algunos aspectos ¿eh? envejecemos sí. pero también maduramos en, en otras cosas <risa> no y seguimos con la misma línea musical harto énfasis en sonidos independientes no música nueva libre de sellos y y harta música experimental harto, harto noise, harto ruido y harta cosa bien pelacable ¿no? así que tenemos un amplio repertorio por entregar en estas temporadas que continúan ahora, desde este capítulo y vamos a partir con lo que suena de fondo, ¿no? Sí, es eh, un proyecto eh experimental de local de acá de Chile que se llama CVVV y que es la es el sonido en el fondo queremos anunciarlo ahora que va a ser nuestra cortina oficial eh, han donado amablemente los muchachos de CVVV este fragmento de una de sus composiciones para usar eh, durante todos los capítulos que vienen por delante. Sí, bueno, ellos eh Pertenecen a la, a la casa discográfica Pueblo Nuevo, eh, que principalmente eh, promociona, promueve muchos sonidos experimentales ligados a la electrónica, desde de diversos estilos y, y, y, y diferentes autorías. Sí, y desde un enfoque muy independiente, ¿no? Siempre con esto del Creative Commons. Hemos mencionado en hartas oportunidades a Pueblo Nuevo y hemos mostrado harto de su catálogo. Eh, y sobre todo esto es destacar de, de Pueblo Nuevo como un, una gran fuente de información musical y no solo de, de exhibición también sino que también de investigación eh, tenemos todo el archivo de música electroacústica chilena o una gran parte al menos que ha sido que se yo levantado por, por estos muchachos desde el año 2005 que está Pueblo Nuevo trabajando en una eh, cruzada maravillosa que han estado permanentemente vinculada a estos sonidos independientes y tienen más de 140 publicaciones y trabajos editados que pueden encontrar en su página fácilmente disponible pueblonuevo.cl así que desde ya las gracias a Mica y a todos los muchachos si sí, Mica Martini quien está de alguna forma lidera este trabajo desde Pueblo Nuevo con un montón de colaboraciones y no son solo eh proyecto ni artistas chilenos, también hay de Latinoamérica, bueno, de todo el mundo, la verdad, pueden encontrar sí. ahí en Pueblo Nuevo. Mucho por donde indagar. Y este proyecto, que está muy bueno, llamado cvv que parte del año 2011, y se inicia ¿no? con los músicos Mika Martini, mencionado de Pueblo Nico Nuevo, Martini. y Pablo Flores, o NAM, que su seudónimo, eh, líder también de otro destacadísimo sello independiente llamado Jacobino Disco, muy ligado a la música experimental y a, y a otros proyectos. Y eh, en un comienzo también con el músico Fernando Mora. Fernando Mora, que no no es el músico que está en Colombia, ¿no? No, no, no. Otro es, es, Fernando Mora. Otro Fernando Mora. Pero eh, después de un tiempo eh, tuvieron un cambio, ¿no? Yo recuerdo que el Pablo Flores el Nam se fue a Italia y tuvieron una reestructuración con Francisco Pinto, un, un gran músico chileno también ligado al, al, a los sintetizadores y a la música bailable, con una larga y trayectoria ya en en, en, esos, en esos ámbitos. ¿Tuvieron un, un premio, entiendo? Este... Sí, se ganaron el Pulsar el año 2016. Se ganaron un premio Pulsar a Mejor Disco de Música Electrónica, lo que evidentemente los les dio un, un, una cierta difusión mediática y no sé si ella lo buscaban, pero fue bacán que los proyectos de Pueblo 1 tuvieran otro énfasis y otra mirada desde la gran audiencia. Así Exacto. que destacaré este proyecto que bueno también ha participado un montón de, de otros conciertos insignes, como el tema de la Vinal de Artes Mediales, ¿no? Enrique Rivera, o La Noche Blanca, un concierto de música electroacústica. Así que han ido indagando y tiene estas sonoridades que van desde lo experimental a lo un poco más bailable, ¿no? a lo más dance. Bueno, pongamos eh, un track de cvv v v eh, la canción se llama... El dab del VAR 1. Oye, ¿tú recuerdas el VAR He estado ahí en algunos momentos, unos pasajes, tengo en algunas lagunas mentales donde el VAR 1 era <risa> mi contexto, pero... Oye, un, una gran mención al VAR 1, ¿no? un lugar que acogió toda la pelacablería sonora de Santiago y alrededores durante tantos años... Un Hombre. bar que está ahí en el barrio Bellavista Si no ha ido, vaya, por favor sí, vaya eh, Pero hay una memorable cantidad de tocata eh, Cosas experimentales eh, sí, Ruido buenísimo. Supongo que todas las bandas en algún momento tuvieron ahí su presentación Que hemos también eh, promocionado desde acá Autómata Sí, grandes proyectos que después tuvieron repercusión ahí Así que vamos entonces con el DAB del Bar 1 ¿Qué te parece? Partamos entonces, vamos Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram y mil maneras más de escupirle tu vida a gente que jamás conociste. Elige actualizar tu perfil. Cuéntale al mundo qué desayunaste con la esperanza de que a alguien en algún lugar le interese. Escuchábamos entonces a, al trigo chileno de música electrónica experimental C.V.V.V., eh, los cuales son, destacamos nuevamente, la, la música y la banda sonora de Autómata por esta temporada... La Cortina. La Cortina de Autómata. Proyoso. Y nos vamos a otras sonoridades que vienen desde Etiopía, con un gran músico eh, y desconocido hasta hace muy pocos años, llamado Hailu Mergia, un gran... Eh, pianista desde que viene desde Etiopía y que tuvo una carrera meteórica en su país durante los años 70 y que lamentablemente por temas políticos y la fuerte dictadura que tuvo ese país durante muchos años, desapareció el contexto musical. Claro, la historia de, de Mergia, de alguna forma de este músico Ailu Mergia, eh, tiene que ver con que eh, particularmente en los 80s, Se fue a Estados Unidos intentando hacer un registro y también estudiar algunas cosas ligadas a la música. Eh, y trabajó en, en, un, en un disco que, si bien tuvo cierta repercusión en su país etíope, donde ocupó eh, básicamente acordeones, sintetizadores también, sí, y algunas cajas de ritmo. Se le asocia con esta corriente como del jazz etno-jazz. Et, etno ¿no? Etno-jazz, claro. claro Pero bastante experimental en su sonar, es bien pelacable. Igual. Si uno lo escucha, los sintetizadores tienen unos sonoridades muy extrañas que le dan como un carácter eh, sí, muy hipnótico a su música. El tema es que el músico lanzó este trabajo, pero no tuvo una, una gran repercusión y posteriormente empezó a dedicarse a otras cosas, se olvidó un poco de, de, de la producción musical se dedicó a ser chofer bueno, sí, eso es destacable fue durante casi 20 años taxista de Nueva York, o sea, se fue exiliado a, a, a Estados Unidos ...y se olvida completo de la música, ¿no? El tema es que cuando estaba... ...había pasado mucho tiempo el año 2013... ...un sello llamado... ...Away Some Tapes From Africa... Se ...encontró este material... ...son algunos sujetos exploradores... ...que buscan cosas muy inéditas... ...por África... Eh, ...en distintas partes... ...y encontraron este cassette... ...porque estaba grabado en un cassette... Sí, los, tienen un catálogo increíble yo ...han destacado un montón de proyectos... ...que estaban en el olvido... ...desde... ...desde ese, de ese continente maravilloso... ...llamado África... ...y emerge también este proyecto... ...un rescate... De Jai Lo que logra posicionarlo nuevamente en el panorama musical Claro, y el 2013 Estos descubridores de la música No sabían dónde estaba este, este, este tipo Entonces tuvieron que encontrarlo por aquí por allá Dieron con él Le propusieron reeditar este trabajo Y eh, a partir de eso De alguna forma volvió a tener todo un auge Sus su, su nuevas presentaciones eh... Sí, está girando por el mundo ahora o sea, claro. Se armó de una banda Y volvió a tocar Y... De hecho hay unas presentaciones en internet muy buenas Con mucha audiencia y que, que es algo positivo que ha pasado en estos años ¿no? Esto del mainstream ¿no? Donde los proyectos antiguos cobran nueva vitalidad Pero en este caso me parece muy bacán que un músico maravilloso como Hailu Mergia haya reemergiido y pueda tocar nuevamente y ser feliz haciendo lo que ama y no ser un taxista. Gran historia. Lo que no está mal, no es que queremos desmerecer ese, pero es un o, músico principalmente. Hizo, él era un músico y tenía que dedicarse a eso, así que bacán. Bueno, presenta la canción tú. Presentamos la canción entonces de Hailu Mergia, eh Chimun Moanyé. Esto es en etíope, ¿no? Así que suena... Chimu, Chimun Muan Chimun Moanyé. Chimun Mergia suena aquí en esta nueva temporada de autómatas versión podcast, tú sabes viendo acá Autómata, esta nueva versión del año 2019 en podcast, como ustedes saben, este primer capítulo Vamos a ir con un músico llamado Jean-Jacques Perry músico francés que fue muy precursor de todos los sonidos electrónicos de mediados de siglo Un tipo ampliamente talentoso, muy reconocido por su experimentación Y también la creación de algunos instrumentos electrónicos como la ondolina Que fue la que él creó particularmente, un procesador, teclado gigantesco que trabajaba con secuencias y alguna onda que también la hacía variar y que fue un poco eh, antecesor del sintetizador analógico posteriormente que se, que se creó Sí, claro, tuvo un vínculo importante ahí con Robert Mook bueno, los, los músicos de la corriente experimental cacharán inmediatamente la referencia, Mook los sintetizadores Mook están usados por diversos estilos musicales, sobre todo no en los años 70, 80, donde fue el, como el furor de la electrónica y Jean-Jacques Perry como uno de estos tantos precursores y que, que, que, esta gente que impulsó el sonido electrónico por esos años y que por supuesto se anticipó en un montón de cosas a, a, al futuro ¿no? estos, estos visionarios del futuro claro mucha música de jean jaques perry eh, fue también incluida para programas de televisión radio eh, y tiene un, también un trabajo como en, en, relacionado con la investigación médica en sonidos terapéuticos para insomnes buenas si sí, algo que trabajó también jean jaques perry Eh, y una de sus composiciones que es muy conocida es la música del Chavo del 8, no, Chespirito. No. Sí, mira, la vamos a escuchar esta canción que todos conocen claramente en este momento. A ver. Bueno, esa canción la creó Jean-Jakes Perry y la verdad es que Televisa y Chespirito y todo eso nunca pagaron un derecho de autor después tuvieron una demanda posterior <risa> Por supuesto, todo, que... lo, todo lo que tenía que ver con el Chavo Lucho era un poco tránsfugo parece Claro, pero le tuvieron que después posteriormente indemnizar todo su dinero así que Jean-Jakes Perry recibió lo suyo Eh, y Tiene también múltiples trabajos desarrollados con diferentes nombres ¿no? eh, Pueden buscarlo ahí en la red, está muy bueno este sonido Así que les vamos a presentar una canción del año 1970 llamada Eva Suena la composición experimental de Jean-Jacques Aquí en autómata en este primer capítulo de este nuevo podcast <risa> ...deshacer tres cosas en la cárcel. Levantar pesas, jugar cartas y meterte en líos. ¿Qué hacías tú? ¿Yo? Yo leía. Sí. Escuchábamos el sonido precursor electrónico de Jean-Jacques Perri, este músico francés... El Chao del 8, a quien se lo hubiera imaginado ¿no? Claro así que Pero vamos con, con otras sonoridades Vamos a cambiar un poquito la onda Y nos vamos con una banda bastante taquilla ¿no? Llamada Unknown Mortal Orchestra eh, Que vamos a destacar principalmente hoy día No por su, por su trabajo más conocido ¿no? Sino que porque también han presentado Una faceta más experimental, más contemplativa En un par de discos que sacaron Hace los últimos 5 años ¿no? Sí, ellos son originarios De Nueva Zelanda Eh, partieron por ahí por el año 2010 Realizando estos cruces entre Un poco música indie, pop Con psicodelia Y también estos tránsitos más pegados Que nos gustan a nosotros claramente eh, Con cinco discos editados hasta la fecha Sí, partiendo de una forma bastante peculiar ¿no? Como to parten todos los músicos yo creo, ¿eh? Subiendo su, su single a Bandcamp Y eh, de alguna forma Tuvo un éxito Insospechado por supuesto Para cualquier músico independiente Que presenta sus trabajos en internet y le fue muy bien, ¿no? Y la No Mortal Orquesta por ahora ya gira por todo el mundo y tiene una cantidad de discos y videoclips muy bonitos también, ¿no? unas animaciones por ahí. Sí, eh, la historia sí. es que ellos pusieron esta canción sin un nombre claro. y todos preguntaban de quién es, de quién es esta canción, de quién es esta canción sí. y ahí decidieron después ya llamarlo como La Orquesta Mortal Desconocida. Wow. Eh, y quedó bautizado bautizaron así. Suena eh, mejor esta, en español. Esta banda. Sí. sí. Entonces de esta banda neozelandesa vamos a escuchar de este disco más experimental. Eh, llamado IC01 la composición Hanoi 6. Esto es a No Mortal Orchestra acá en la nueva temporada de Autómata. Escuchábamos recientemente a Angno Mortal, a la Orquestra, eh, con esta canción llamada Hanoi. Evidentemente eh, distinta no a lo que hacen en, en sus otros discos. Sí, pero... Está hay, bueno. A mí hay, me pareció muy interesante como el giro que, que dieron esto, estos chiquillos. Lo invitamos a escuchar también su discografía, que está bien interesante en sí. general. Eh, y continuamos con un músico de electrónica experimental de acá de Chile. Eh, él es de Los Andes, bueno, pero ahora vive en la capital. Oriundo. Oriundo de los Andes Y que desde el año 2002 viene trabajando eh, Distintas composiciones Exploraciones sonoras particularmente Nos referimos a Juan Caciútulo eh, Que en, en algún principio Trabajó con el músico Carlos Reingoso Lo recuerdan desde Monstro eh, Ahora con el proyecto Ayaye eh, sí, ella... Tenía un proyecto llamado Los 5000 uh -huh. También así como de, de Una cosa más radical, ¿no? de electrónica Y eh, continúa Esta exploración sonora Y en solitario, ¿no? Y comienza a, a sacar este material. Ya por eh, los últimos dos años han visto a la luz un montón de registros sonoros de Cachutulo y un disco llamado La Yesera, que está muy bonito, eh, <coughs> más ligado a la música ambient, atmosférica pero también con ciertas reminiscencias al IDM, por ejemplo, a la cosa más autécro, a, ¿no? a Fextwin, esa onda para pa hacer alguna referencia, ¿no? pero también con, con atmósferas sonoras muy vinculadas como al paisaje de acá, de la Concagua, a, a estas montañas maravillosas que tenemos por acá. Así que, interesante, el arte del disco también está hecho por el Pablo del Cielo, otro a concawino talentoso, ilustrador. Así que, nada, destacar el trabajo de Cachútulo que tuvimos acá... En un maravilloso concierto hace muy poquito Increíble trabajo, así que bueno eh, De su trabajo reciente vamos a presentar la canción Penitente Así que suena los sonidos experimentales electrónicos de Juan Cachútulo aquí en Automata Sino que irrumpen en la probóntida y el mar de bárbara Así mis negros pensamientos con pasos airados No han de volver al dulce amor Hasta que una venganza dura y plena no los engulla vamos entonces a Cachútulo el proyecto de Juan Cachútulo un músico electrónico nacional pero vamos a continuar eh, con un proyecto increíble una, una, una quizás Es no un de... artista íntegro, maravilloso, que pude descubrir recientemente. Sí, quizás una de las cosas más interesantes que hemos escuchado en, en harto tiempo. Estamos hablando de Lonnie Holley, eh, un músico afroamericano, también conocido como Sandman. Eh, porque este, este caballero llamado sí. Lonnie Holley no solamente es músico, sino que su carrera musical empieza tardíamente. O sea, el 2012 por ahí recién empieza a sacar sus discos. Y, pero anteriormente fue bueno siempre fue un artista, ¿no? artista conceptual ligado al reciclaje y a la búsqueda ahí de de elementos, ¿no? compositivos a través de de todas las cosas que hacía. Sí, la historia de Looney Holly eh, es bastante sufrida, la verdad. El tubo eh, fue atropellado, declarado muerto, una infancia muy dura y horrible, <risa> la precariedad máxima. Disculpa que me ríe, pero y empezó a trabajar eh, Claro, yo creo que a sublimar todo esto este sufrimiento en el arte, principalmente inicialmente en, en trabajos detallados, ¿no? De madera, empezó a hacer ciertas esculturas con reciclaje, y, y, su, y su lugar donde vivía eh, empezó allá en Alabama, empezó a Ese era un centro eh, artístico emergente, cultural, eh, muy llamativo, de hecho empezó un gran terreno que tenía, lo empezó a, a dejar todas esas esculturas, todo, todo su material y empezó a ser visitado por mucho público y ahí empezó a ser conocido de alguna forma más su trabajo artístico hasta esa, hasta esa fecha para ya en 2012 iniciar su carrera musical con su disco debut llamado Just Before Music Sí, ya eh... tiene, tiene tres discos ya Lonnie Holley uh -huh. y, y ha mostrado una cosa bien ligada al gospel, a la música como de origen afro Y el pero, jazz Y al jazz duro pero también con un bozarrón potente y una crítica bastante ácida ¿no? eh, De hecho la canción que vamos a presentar ahora llamada I woke up in a fuck up eh, Tiene un videoclip increíble donde también sale este taller que tú mencionabas eh, sí. donde hace todo su arte Pero así todo que... él todo todo lo de él es arte, todo sí. cómo él se viste, cómo se la su indumentaria, su ornamentación, eh, la, la orfebrería que ocupa, eh, eh, es un trabajo un artista muy completo, No, es, que es un bacán Lony Holloway, es fue un gran descubrimiento. Así que bueno, vamos con esta canción ya mencionada, I, I woke up in a fuck up America. Esto es Lony Holloway acá en Automata. I want to sleep. I want to sleep anticipated yeah. on dream I fell deeper deeper deeper deeper in a dream and I dream found America. Pain was going so bad. Himmel was crying, crying. Yeah. I woke up, I woke up in a fuck truck in a fuck car. America. Clients all oh, that had lasted for years Was now called a jail And walls, the walls, all about the walls Bound the wall All the way of a long dream I woke up in a bunk And who had me in the better part of my dream Of reality Of what the future would be Oh god Human spine in mystery Sangap cloud i woke up woke up woke up woke up cry uh, yeah, yeah. a my cat getting fucked i won't stop i won't, stop. I won't stop this train. Let me out of this train. Para esta intensidad sonora con Looney Holley, eh, vamos a continuar con un giro más hacia el viejo mundo, en Alemania particularmente, con unos cultores del crowd rock, allí, desde la cuna alemana, nos referimos a Camera, un grupo que empezó su trabajo el año 2012, eh, principalmente con, Cultivando este, este rock que es más hipnótico, con estos pasajes sonoros, ¿no es cierto? Una agrupación que ha, ha buscado principalmente revitalizar eso y también darle otros tintes también más modernos, ¿no? Eh, un grupo que, que ahora es un quinteto, que en algún momento fue un trío. También fue un dúo. Un, duo. un duo, eh, pero siempre con Michael Drummer como un constante de la banda, ¿no es cierto? Y que ha editado cuatro discos hasta la fecha, eh, todos disponibles de su bandcamp Camera Music. Sí, un recomendado absoluto, Cámara. Eh, estuvieron tocando en Chile, tú tuviste la oportunidad de verlo, sí, ¿no? Sí, fui a verlo en Valparaíso, me tocó andar por allá en, en las tomas directas de la radio Valentín Letelier. ¡Oye, oh, gran programa! Invitaron a Cámara, vasco fue el año 2018, sí, y estuvieron también participando algunos músicos del sello Blow Your Mind, principalmente los músicos de Lagunas Mentales, eh, que hicieron una sesión increíble en un directo maravilloso, que Mortal. no sé si estará disponible por ahí, pero fue un muy buen trabajo. Eh, así que, bueno, pero parte de, de su eh, material Vamos a presentar ahora una pieza eh, De su disco el año 2016 Un disco llamado Phantom of Liberty eh, La canción eh, está en alemán Es Frolichkeit Frolichkeit Frolichkeit Frolic tú, tú sabes más de alemán, estuviste ya, ¿no? Sí, pero no aprendí Nada Pero podría decir que es algo así como Frolichkeit Frolichkeit Frolic Frolic, Entonces, eh, suena cámara camera Aquí en este capítulo inicial de esta nueva temporada de Autómata ser querido o temido? Buena pregunta. Las dos cosas son agradables, pero es difícil. Pero si pudieses escoger, ser temido es mejor. El temor dura más que el amor. La amistad que pagas no significa nada. En esta nueva temporada queríamos recordar también otras anécdotas y cosas que hicimos durante tantos años, ¿no? En todos los conciertos que tuvimos. ¿eh? Lo mencionamos en el último capítulo, pero por supuesto, asumiendo que muy pocos nos han escuchado, queríamos recordar Familia Miranda, por ejemplo, dos, dos. veces. Familia Miranda, dos veces. Estuvo también Intermitente, una agrupación garage de... Santiago. Los Caníbales Surf Combo y Surfina con Cagua, qué gran fecha esa. Sí, también eh, los trabajos que hicimos para sesiones Autómata, un disco disponible desde la página del sello Experimentos Rurales, un gran sello que también ha apañado acá este programa, e hicimos algunas sesiones en vivo. Excelente, con Tum, Tum el músico eh, Monstruo, con el un, proyecto, Jaime Reynoso. Un, Jaime Reynoso, un grande. Un saludo para Jaime Reynoso, por, por supuesto que nos escucha siempre, ¿eh? Eh, también estuvo Wanderson desde Santiago un saludos al Gonzalo sí, un, un, Grande. Un, un muy simpático amigo eh, con Coronel eh, <risa> de acá en la Concagua también que hicieron una sesión para cerrar el último autómata estuvo lindo eso sí, una versión extendida de sesión y todo gracias también, y para... magia sincronizada porque magia sincronizada, eso. nuestros grandes cabros amigos la pelacable, <risa> ruidista, también estuvieron ahí en la sesión autómata hoy mencionar también a los estudios RIF gran, gran aporte durante tanto tiempo y en los conciertos que hemos hecho, en las fiestas profundos que tuvimos hace algún tiempo que bueno, todos fueron a bailar ahí, lo sí, pasaron increíble y el sonido fue todo, gracias a maravilloso estudio RIF hacemos la mención absoluta vayan a todavía está funcionando, aprovechen que está funcionando salas de ensayo puede grabar sus EP, sus maravilloso y la atención privilegiada. Ahí en conde llegando Maipú, está acá en San Felipe, Estudio eh, Riff. Así que, bueno, eh, hemos tenido bastante apoyo y hay gente que nos ha apañado en este proyecto, así que continuamos, por eso también la sí, idea de seguir. Y con una banda que quedó fuera del tintero, yo que siempre la quise poner durante las cuatro temporadas. ¿Cuántas bandas pusimos en, en automata? Yo creo que como una en, mil, no, no, no, no sé qué tanto, quinientas, seiscientas por ahí. O sea, Imagínense un poco la tarea de, de indagar Obviamente música que ya conocíamos Y otras cosas que van apareciendo en el camino Y una de las cosas que es una banda que nos gusta mucho Y que por alguna razón no pusimos Durante esas cuatro temporadas Fue Orange Juice Sí, una agrupación escocesa Muy vinculada a la escena Incipiente del post-punk allá a fines de los 70 eh, Pero que se fueron desligando un poco de Este sonido que era un poco más crudo no eh, y, y más lejano al punk Más, más fuerte Donde empezaron a meter otras cosas mucho más próximas al pop, a, a los tintes del soul, eh, evidentemente con un sonido también más más acelerado. Se sí, les comparó harto con Morrify también, el, el, el Edwin Collins es eh, un gran personaje también, hay que mencionar a Edwin Collins como un personaje anecdótico y llamativo de la escena de por ese entonces hombre muy peculiar sí además que todo este sonido que era como fresco encantador muy muy en la onda indie eh, lo que vino después ¿no? de, can de canciones bonitas claro eh, se sumaba a todas estas letras que eran como de desamor de crisis eh, afectiva y también todo este cinismo muy elegante que, que le ponía a esta banda escocesa porque... Bueno, se, se cuenta que, que igual edwin Collins fue un poco el que arruinó todo orange, el proyecto orange juith con un tipo bien temperamental cambió a algunos integrantes terminó quedándose solo y Con un segundo disco también que no tuvo mucha repercusión O sea, eso fue uno de los temas principales Sí, bueno, y principalmente Orange Juice Fue catalogado eh, Por los críticos especialistas Como la banda puntapié De todo lo que posteriormente fue un sonido indie Muy, muy Eh, característico, ¿no es cierto? Que se dio principalmente en los 90, pero Orange, Orange Juice tiene de alguna forma esta base eh, y, este, y este este trabajo funda, fundacional, por así decirlo. Sí. Bueno, él aún Collins también tuvo tiene un trabajo solista donde logró algunos hits que era como un poco lo que lo que buscaba este este cabro después de Orange Juice, pero vamos a destacar un, una canción maravillosa llamada Falling and Laughing que no vamos a tocar la, la versión single sino que la versión extraída del mítico programa eh, Peele Sessions. De las Peele Sessions de, de John Peele. De John Peele, un, un maestro para nosotros. Así que y esta, esta canción pertenece a un disco llamado You Can Hide Your Love Forever. Tú no puedes esconder el amor para siempre. Un disco increíble que les recomendamos oh, oh. mucho. Sí, donde salen guay... unos delfines. A los que le guste este sonido... Así que tomamos la, la, la, la toma de esta Peel sí que está buenísima, es un poco más rápida, así que escúchenla. Esto es Falling and Laughing. Escuchamos a Orange Juice, acá en Automata 2019, versión podcast. Escuchábamos recién a Orange Juice y este temazo extraído de las Pillsessions llamado Falling and Laughing, una versión intensa. Si pueden escuchar las dos versiones, están en YouTube ambas o en sus discos y, y van a cachar un poco que, que es mucho más rápida e intensa la versión de de John Peele. hicimos un, un especial de John Peele, lo podemos recordar si sí, por ahí la primera temporada eh, o segunda no recuerdo muy bien pero está disponible lo vamos a postear pronto volveremos a hacer capítulos temáticos esta temporada posiblemente canciones que tengan que ver con la primavera por ejemplo si sí. sí, eh, la ruptura amorosa por ejemplo por si alguien quiere inspirarse o si sí, tengo varias ahí claro en tu en tu historial, me imagino que, bueno, no vamos a hablar de eso porque este programa no tiene que ver nada con eso. No, por supuesto, no. no, no eh, pero, eso, quién sabe, podríamos volver con la, algunos programas especiales. Pero quiero ir con esta banda nueva que está sonando de fondo, que son una chica argentina, bueno. En... Nueva ni tan nueva. No tan nueva, no tan nueva. Pero tiene este, todo este sonido eh, próximo al indie punk, eh, que también rescatan otras agrupaciones Argentinas como El Matón, Policía Motorizado sí, Que apadrina apadrinaron mucho este grupo llamado Las Ligas Menores Sí, desde el sello Laptrap, que es el sello que inicia ahí Santiago, Santiago Motorizado y la gente de El Matón Claro, ellos, eh, las Ligas las ligas Menores son cuatro chicas rockeras, cantan ellas y tienen un guitarrista también ahí metido eh, Empezaron en el año 2012 con un EP eh, llamado Disco Suplente Que causó un gran revuelo, ¿no? Hay en todos los circuitos indies de Buenos Aires. Sí, llamaron la atención los cabros. Yo creo que igual tienen son intensas. A mí me gusta y con, con una propuesta muy bajo perfil como caracteriza toda esta escena no muy rimbombante letras directas, ¿no? Bien carnaza Y mucha potencia. No, no mucho carisma, no, no son muy carismáticas las chiquillas. Pero eso es lo más maravilloso no lo que tienen. El año 2014 lanzaron ya su disco debut homónimo, lo cual las ayudó a tener una gran masividad, ¿no es cierto? Fueron invitadas al festival Coachella el año 2017. Y sí. ya el 2018 editaron un segundo trabajo llamado Fuego Artificial, donde ya hay un sonido quizá un poquito más elaborado. También variaron un poco a cosas más minimalistas, ¿no? Pero sí. tienen su sello siempre y su frescura sí. ahí todavía muy, muy vital. Han venido a tocar a Chile en varias ocasiones, esperamos poder recibirlas nuevamente, claramente, así que... Sí, ojalá. Yo no he podido grabar las películas, ¿tú, ¿tú las has visto? No, no las he visto en vivo no, aún, no. pero espero tener el Sería gusto bacán. de las ligas menores. Oye, y vamos a poner una canción que te gusta harto. Sí, eh, esta va a... La hemos escuchado en harto carrete, digamos. Por supuesto, del disco debut eh, vamos a poner la canción Renault Fuego. Ya, así que suenan algún renult james suenan acá en las ligas menores eh, en este primer capítulo de este podcast del año 2019 eh, en autómata I'd like everybody to say hello to el presidente no! No, eh, escuchábamos recién a las ligas menores con su canción Renault Fuego, una gran eh, pieza de, de indie con muy sonido primaveral y, y, y ya estamos cerrando ya este primer capítulo con la agrupación Los Estadios Vacíos está buenísimo eso un grupo que sacó hace poco su primer EP llamado Adiós Bugami Eh, y eh, son de Santiago, pero está también ahí en el bajo Andrea Aracena, un sí. músico sanfelipeño Sí, un amigo acá de Autómata, le mando saludos al Andrés, también sí. toca en fármacos Andrés Músico de fármaco tuvo otros proyectos también acá en la zona en algún momento Pero ahora está vinculado principalmente a, las, a lo que pasa allá en Santiago eh, Esperamos que quizás puedan venir a tocar, ¿no? El sí, estaría bueno, vamos en la gestión nos, nos estamos invitando aquí al aire, al tiro de cabros, para que en algún momento pueda ser posible Y este trabajo que particularmente eh, se basa en, en un rock más cósmico, algunas cosas como hardcore punk, pero metiendo también a cosas medias crowd. Eh, sí, y... es como una, una gran mezcolanza de, de estilo lo que hacen los estadios pasivos. También desde esta base como indie, ¿no? Como sí. De, de guitarras ruidosas y, y una voz destemplada siempre al filo de la afinación, pero que me parece muy bacán, así como que le da un, un tinte muy, muy interesante. Que, y tienen este, este EP muy bueno eh, hay, hay unas reseñas que hablan ellos ¿no? de, Con la definición tiene unas, unas, unas definiciones, no sé si las puedes mencionar Tú que eres más bueno Bueno, eh, vale. lo, yo, eh, lo que yo he planteado Que ellos hacen un rock de estadio para estadios Que nunca vamos a llenar eh, Y trata muchos temas que tienen que ver con la soledad El fútbol, las drogas La melancolía, o sea hay una montaña rusa Aquí de muchos sonidos que suben y bajan Ocupen algunos... Sí, así que recomendamos este disco Adiós Bugami. Pueden encontrar su trabajo en su Bandcamp, descargable totalmente. Sí. Así que vamos a cerrar ya este capítulo con este megatrack que dura un poco. Sí. Es la canción que cierra el LP, así que como es costumbre en Autómata cerramos con un tema largo y bien pegado, así que esto es Adiós Bugami y Los estadios vacíos acá cerrando este primer capítulo de la nueva temporada podcast de Autómata. Es muy oscura Y no te quiero ver sufrir Fui al norte terminando este primer capítulo, eh Qué, qué alegría volver. Yo creo sí. que es, es interesante. Habíamos dado por finalizado este proyecto, lo habíamos Pero uno nunca deja, nunca uno nunca deja un gran amor y la vuelve a él ya, entonces. Ya, pero, pero le dimos color. Igual. Sí, <risa> pero pero bacán, bacán que estemos otra vez en esto. Ojalá puedan eh Contarle a su amigo eh, recomendarnos le importa que no, no, no, no importa que esto llegue a más personas pueda podamos, podamos ser difundido con su pequeña colaboración eh, sí, un... siempre... With our... <risa> siempre es necesario que nos ayuden a difundir este proyecto con tanto empeño que hemos hecho durante tantos años eh, así que eh, puede escuchar buscar autómatas están todas las temporadas Y, por supuesto, estos nuevos capítulos que van a ir apareciendo quincenalmente por ahora. Volvemos a agradecer a nuestro auspiciador Estudio Riff, sí, eh, claro. sala de ensayo y claro, también de grabación. Pueden ir ahí en Condel, llegando a Maipú, y en San Felipe. Eh, Reservar su obra Con su banda Con su proyecto musical Lo que usted quiera hacer Ahí en Riff Puede ir a grabarlo O ensayar Oye, haciendo Patria Estudio Riff Mencionar es el único estudio Y la sala ensayo que hay Lamentablemente viene la Concagua Hay una escasez De proyectos sonoros eh, Cada vez Han ido disminuyendo No sabemos por qué Los cabros jóvenes Parece que están ahí Muy pegados con el Pero con, hay, otra, con otras sonoridades. Hay que descubrirlo hay que descubrirlo, así que bueno, eso principalmente eh, Pero bacán, un... gracias a Estudios por todo el apoyo siempre sí Y nos estaremos ya encontrando en un nuevo capítulo, así que esperamos que prosiga Autómata Larga vida para Larga mucho vida tiempo tonta. más Ajá. Nos despedimos, gracias amigo Esto fue el primer capítulo de Autómata Eso, gracias, y ayudan a difundir por favor, es, eso es importante Adiós